la charla con la gente que estuvo este fin de semana reunida en Ashen, eh, que hubo un gran encuentro eh, regional de asambleas, comunidades, organizaciones eh, en contra del extractivismo eh, y para dialogar eh, sobre este tema estamos en comunicación con Lidia que integra la asamblea permanente del, Com del Comau en defensa del agua de Ashen. Buen día Lidia, nos escuchas bien. Sí, buen día Gerardo, buen día Mónica, buen día a toda la audiencia Bueno, buen día, muchas gracias ahí por hacerte un ratito para, para atendernos y, y conversar un momento En, en principio, bueno, te preguntamos eh, por qué eh, se decidió que este encuentro eh, tan importante y con, tan convocante se realice ahí en, en la localidad de Allen, en Río Negro Bueno, eh, Aslen es una, una ciudad de 38.000 habitantes, más o menos que está en el corazón del Alto Valle. Somos la capital nacional de la pera. Y desde el año 2010, 2011, empezamos a ver este, distintas movilizaciones, ma maquinaria pesada, camionetas 4x4, que nos llamaba la atención en el medio de la zona productiva. Bueno, y que a medida que nos fuimos informando, se acercaron también estudiantes de la Universidad de Voy a contarnos de lo que venía, como ahora estamos hablando así que el agua se va a acabar, bueno en aquel momento ya ¿sí? saben lo que va a pasar con las chacras este, no, no van a producir más fruta sino que van a producir en, en ese territorio, se van, a, se van a extraer hidrocarburos no convencionales Bueno, y para nosotros nos parecía una cosa honesta, loco, porque este, cuesta mucho mantener una producción de buena calidad que se pueda exportar, y eso es lo que había conseguido Allen. Uh -huh. Y bueno, y entonces este, empezamos a informarnos, a golpear puertas, y bueno, y nos, nos fuimos enterando así, más allá de todo el, el, no sé, el espanto que teníamos, este, de que Allen había sido declarada zona de sacrificio. Este, tenemos somos parte del yacimiento de vaca muerta y bueno y en el medio de la chacra muy cerca del caudaloso río negro en esta en esta parte se iban a extraer hidrocarburos de una manera este este no convencional o sea con un método que se llama fractura hidráulica que el principal ingrediente es el agua y bueno y lo iban a hacer este a costa de la salud y de, bueno, de la depredación del territorio y del uso y abuso del agua. Y ese es el motivo que nosotros hemos participado de, de muchos otros encuentros de la Unión de Asambleas Patagónicas, donde llevamos nuestra voz y donde decimos esto que está pasando que es un despropósito, es decir, en, en contra de las leyes naturales, de la energía, de la vida, y, bueno, y, que, y nuestras autoridades hacen oídos sordos. O sea que el, el municipio eh, también participa o habilita toda esta actividad que se está pensando. Sí, sí, sí, sí, está fomentando, siempre estuvo. ¿Y ustedes estu y bueno, mantuvieron reuniones? Que... Disculpame, ¿ustedes sí, mantuvieron no, reuniones mantenido. con ellos? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta? Sí, pudimos este, interpelarlos afuera, fuimos afuera del municipio a decirles lo que nosotros... Sosteníamos que, bueno, que profesores, alumnos de la universidad nos estaban contando todo lo que se gestaba por abajo, a espaldas del pueblo, cuando vivimos en democracia. Y nos decían de que no, que éramos locos, que éramos terroristas, ambientalistas, que hacía, no teníamos nada que hacer. Y entonces usábamos nuestro tiempo para alargar esas novedades. Cuando ellos decían de que hacen este, siempre tuvo hidrocarburos este de qué nos asombrábamos y bueno y nosotros empezamos a averiguar y bueno sí, alguien tenía hidrocarburos ya en la década del 70 del 80, pero eran convencionales, en tierras donde era mucha piedra Y bueno, y los convencionales, a perforar a 500 metros, el, el, el hidrocarburo salía solo hacia afuera. No se utilizaba ni tanta agua ni tanto químico. Y además en esa época vivíamos en una época de dictadura, los pozos estaban custodiados por los militares, y ya sabemos cómo le fue a la gente que, que quiso este, defender sus derechos en aquella época. Pero hoy vivimos en democracia, y entonces tenemos derecho a manifestarnos y a decir cómo queremos vivir y cómo queremos morir. Eh, Lidia, bueno, entonces contanos eh, cómo se desarrolló este encuentro, de, de qué lugares se acercó la gente eh, y bueno, y a qué, a qué conclusiones han, han llegado Bueno, este, nosotros en este, por, por el, el, el 2013 ya hicimos un encuentro de la, de la UAC y ahora lo volvimos a reiterar y bueno, buscamos un lugar donde haya naturaleza, donde haya mucha paz donde haya agua Bueno, y el sindicato de los docentes, Unterseccionada ASEN, nos prestó, un, nos dio un el espacio que ellos tienen, un espacio recreativo, y allí nos reunimos los días 15, 16, 17 de noviembre, este fin de semana largo pasado. Y bueno, y vinieron asambleas, comunidades originarias, desde Chubut, desde Neuquén, de Río Negro, de muchas localidades. Y bueno, también organizaciones socioambientales, trayendo su, sus reclamos, sus luchas. Este, y bueno, y para ponerlas en común, en consideración de, de toda la asamblea y bueno, fue, fueron tres días de mucho, de mucho trabajo, de mucho ponerle el cuerpo a la lucha porque contar este, historias y luchas muy fuertes en defensa de la vida este, no es tan sencillo y bueno, este, se trabajó mucho y bueno, y al final se concluyó en un documento que nos llevó muchas horas de trabajo y que a la brevedad vamos a estar comunicándole a toda la población este, para que sepa este, que, sí, nuestros gobernantes entregan el territorio, entregan nuestra agua, nuestros recursos naturales, pero detrás hay muchos luchadores comprometidos en defensa, no del bien propio, sino de toda la sociedad y de las próximas generaciones. Bueno, entonces el encuentro ha sido más que fructífero, eh... ¿Qué, ¿Qué acuerdos, qué propuestas han salido como, como conclusión? Sí, bueno, esto, esto de... de, de... Por ejemplo, este, en Río Negro en este momento, este, que termina el año, que terminan ciclos de las distintas gestiones, gestiones gubernamentales, este, muchas veces nuestras autoridades elegidas por el voto, entre gallos y medianoche, toman decisiones cuando la gente está este, atraída por lo, su, por lo costoso que es vivir hoy, por sus obligaciones, se cierra el año, y bueno, una es el tratamiento de la ley de tierras, Este, otra es la decisión de, de seguir este, abusar, haciendo uso y abuso del Río Negro, de proyectos inmobiliarios. Eh, bueno, de, como te decía al principio, la ley de tierras este, hace de que si las comunidades originarias no tienen títulos, no tienen tenencia o distintos... Este, eh, eh, papeles, hablando así en, en, en lo simple este, el gobierno se va a quedar con esas tierras y bueno, y van a hacer uso y abuso de ellas, mega minería extracción de oro plata, litio eh, bueno, siguiendo con los hidrocarburos van a seguir avanzando por los valles este, bueno, y, y bueno y el agua, el agua es para la vida Eso es lo que nosotros mencionamos. El agua se viene reclamando ya de las asambleas de Neuquén, de allá, de, de las que nacen en la, donde el agua nace en las cordilleras. Avanza por todos los valles hasta desembocar en el mar. A lo largo de toda la cuenca ¿sí? hay innumerables luchadores que están defendiendo esto, porque el agua se agota. Ya en Asia no podemos tomar el agua de la canilla, ya el agua sale turbia en las escuelas. Mientras los funcionarios toman agua de dispenser, agua tratada, nuestros niños, las próximas generaciones, están tomando agua contaminada. Bueno, esas son las situaciones más candentes, más preocupantes. Ni hablar del territorio, de los pueblos ancestrales, ¿eh? que vienen amenazados de eso, y ellos dicen de que van a, van a decidir lo que quieran hacer nuestros funcionarios. Los mismos que en su momento juraron... ¿eh? defender los derechos del pueblo, hoy están pensando simplemente en cómo recibir dinero, cómo para poder gobernar, para, tal vez para ideas que nosotros este, ni siquiera sospechamos. Ese documento final que ustedes se prepararon, ¿para cuándo va a estar listo y cómo piensan eh, distribuirlo? No, lo, distribu lo hacemos público a través de todos los medios, ya que se lo vamos a compartir. Yo consideraría que hoy... Es que al, al terminar del día de hoy ya va a estar, ya va a estar este, distribuido, ya lo vamos a subir a las redes. Buenísimo. Bueno, Lidia, te agradecemos muchísimo sí. eh, la palabra y bueno, y seguimos eh, atentos, atentas a, a lo que suceda eh, allí en Allen. Eh, me sí. imagino que, que habrán discutido en este fin de semana también el panorama eh, que se abre con, bueno, con el cambio de gobierno a nivel nacional Sí, este, en lo posible nosotros en la, las asambleas son apartidarias claro. pero claro que sí que nos preocupa eh, la asunción del, del nuevo presidente porque ya adelantó el de que el extractivismo se va a seguir haciendo, bueno entonces necesitamos ser mucho más las voces Mucho más la, el control del ciudadano que esté allí encima, porque las leyes existen. Bueno, vamos a pedir que se cumplan. Buenísimo, Lidia, te agradecemos muchísimo la palabra. No, al contrario, Gerardo, gracias a ustedes por comunicarse. Y yo, a mí me queda tu contacto, yo te voy a compartir el documento para que ustedes lo puedan dar a conocer allí en el medio de ustedes. Saludos a Mónica también. Muchas gracias. Hasta pronto.